con Rosemary alonso Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 13 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta aquí en el 101.4 de la FM de Teleilch, Radio Marca. Es lunes 29 de noviembre y comenzamos una semana marcada por el aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. ...por el puente de la Constitución y Purísima... ...que tenemos el próximo fin de semana... ...y por el pleno de este lunes... ...que acaba de comenzar... ...y en el que se va a debatir... ...esa capacidad del equipo de gobierno... ...de ejecutar las inversiones presupuestarias... ...o de esa campaña emprendida... ...para que la Universidad Miguel Hernández... ...añada el nombre de la ciudad de Elche... ...a su denominación... ...a las 11 de esta mañana... ...hay convocada una concentración... ...manifestación en la Plaza de Baix... ...precisamente con motivo de esta reivindicación. Y también aparecerá en el Pleno la polémica de las exhumaciones del Cementerio Viejo, al pedir la oposición en bloque, de nuevo la dimisión de la Concejal de Cultura y su comparecencia en el Pleno, al igual que la del Concejal de Contratación, para seguir depurando responsabilidades por iniciar unos trabajos sin contrato. ...pues veremos cómo acaba este asunto... ...estaremos pendientes como también de la evolución de los contagios en el Che... ...porque preocupa y mucho la evolución de esta sexta ola... ...y ahora toda Europa se echa a temblar... ...por la aparición de esa nueva variante a la que han denominado Omicron... ...hoy hablaremos precisamente a las 10 de la mañana con el vacunólogo José Tuels... ...para buscar respuestas a esos interrogantes que se abren sobre todo a la pregunta de si volvemos a la casilla de salida con esta nueva mutación del virus. También entrevistaremos a las diez y media a uno de los miembros del colectivo de Ciudadanos que pidió a ICOMOS el informe que acaba de poner al equipo de gobierno en un aprieto con respecto al futuro del viejo mercado central. ...y antes, en esta primera hora abordaremos algunos de los actos festeros... ...que han tenido lugar este fin de semana... ...con el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos... ...y en unos minutos hablaremos de emprendimiento... ...impulsado por el Parque Científico de la Universidad de Elche... ...así que les invitamos a que se queden con nosotros... ...en la programación de Tele Elche Radio Marca... ...en este programa La Glorieta... ...porque también comenzamos con música... Para iniciar el programa, vamos a disfrutar de la música, porque siempre nos da una razón para vivir. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, Este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos Claro Oh gata de amor, mi guía, razón de vivir mi vida Oh, gata de amor Y guía Razón de vivir Mi vida Para aligerar Este duro peso De nuestros días Esta soledad que llevamos todos islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Som de vivir, i vida. Ah! Boga paviamor, i guia. Ros som de vivir. a combinar lo bello y la luz sin perder distancia para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada para conbi Vivir, mi vida. Ai, de amor e guia, canção de vivir. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. La canción con más reproducciones, la serie más vista, la aplicación con más descargas. ¿Cuál será la marca de coches más elegida? En Kia hemos sido la marca de coches más elegida este año. Acércate a tu concesionario Kia y descubre por qué. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasan ocho minutos de las 9 de la mañana y seguimos disfrutando de la música. Ahora de una joya del patrimonio musical, porque, bueno, saben ustedes que ha fallecido la escritora Almudena Grandes, pero también nos ha dejado Stephen Sotheim. Es el compositor de bandas sonoras tan míticas como la de Weiss Eye Story, la versión contemporánea de Romeo y Julieta de Shakespeare. Pues bien... Con motivo de este óbito, pues vamos a disfrutar ahora del tenor José Carreras, interpretando la canción de María bajo la dirección de Leonard Presten. María, María, María, María. songs of the world in a single word. Maria Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly the The best is Maria. And suddenly I found how wonderful a song can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say so fair, it's almost like praying. Maria, of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 Y siguiendo con bandas sonoras, pues escuchamos El guardaespaldas. I would only be so go, I could I'll think of you every step of the way And I will always love you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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos aquí la primera de las entrevistas después de esa selección musical. Y tenemos que hablar de la Universidad Miguel Hernández de Elche, porque lleva años desarrollando el programa de emprendimiento Explorer, para que los jóvenes, estudiantes o no, con ideas de negocio, puedan llevar a cabo su proyecto. Los resultados han tenido que ser buenos para que este programa haya llegado a su séptima edición hasta el próximo 9 de diciembre hay de plazo para inscribirse y para conocer precisamente detalles del mismo contamos con la coordinadora del proyecto y técnico de emprendimiento del parque científico begoña galiana a quien damos la bienvenida muy buenos días begoña hola muy buenos días Pues Begoña no está preparada, así que nos damos unos segundos para poder contactar con ella. 101.4 Telehelp Radio Marca.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 la glorieta con rosmary Alonso pues lo dicho era cuestión de segundos poder recuperar a la coordinadora del programa de ese programa de emprendimiento y a la técnico del parque científico begoña gallana Buenos días begoña. Eh, buenos días, Romarí. Hola estaba, a todos. Eh, hemos introducido el programa de Emprendimiento explorers que coordinas, que está dirigido para los jóvenes con ideas de, de negocio. Hemos dicho que hasta el 9 de diciembre hay de plazo para inscribirse. Vamos a conocer más detalles de este programa porque ha llegado a su séptima edición. ¿Cuál cuál es el objetivo principal? Eh, sabemos que es el emprendimiento, pero ¿de qué forma ayudáis? ...a que estos jóvenes estudiantes o no pongan en marcha su proyecto. Bueno, os cuento. En efecto, estamos desde la Universidad de Miguel Hernández de Elche... ...estamos desarrollando el programa en nuestra séptima edición. El programa en sí mismo, lo que se Explore, lleva eh, más ediciones. Nosotros nos incorporamos hace siete años y somos UMH Space, como nos denominan. El programa procede de Santander... De el Banco Santander, a través de Santander Universidades, ha generado una gran plataforma de emprendimiento, lo que ellos denominan Santander X. Y bueno, ahí dentro de esta gran plataforma o ecosistema de emprendimiento, uno de los programas que se desarrollan es eh, el programa eh, Explore. Bueno, ¿en qué consiste el, el objetivo de Explore? En primer lugar, es un programa de emprendimiento, como decíamos, para... Cualquiera que tenga una idea, eh, cualquier joven que tenga una idea, sea universitario o no universitario, sea del entorno de la UMH de cualquier otra universidad, pero que tenga ganas de emprender, que quiera validar un modelo de negocio a raíz de esa idea que pueda tener, eh, pues, comates de la tecnología también, que quieren experimentar generando mínimos productos viables, eh, estudiantes también en el ámbito de las humanidades, que han transformar un poco también ...el tipo de vida, la, el tema de sostenibilidad... ...tengo que decir además que Explore lleva dos años ya... ...focalizándose especialmente en proyectos que den respuestas... ...a los ODS, que son los objetivos de desarrollo sostenible... De, ...que tenemos en Europa, en la Comisión Europea... y en total son eh, 11, bueno hay de diferentes ámbitos... ...van desde el ámbito social hasta el ámbito de la tecnología... ...pero siempre intentando mejorar generando esa economía circular y generando esa economía de sostenibilidad... ...en un entorno de sostenibilidad para nosotros y para el planeta. Uh -huh. Bien, eh, esto es en cuanto a lo que es el proyecto Explored. El objetivo. El objetivo. Uh -huh. eh, Bien, hasta ahora, eh, en estas ediciones de pandemia, ¿qué tipo de ideas eh, son las que presentan los jóvenes? Porque ¿qué edades tienen que tener? ¿Cuál es el requisito indispensable para poder sí. participar? Sí. A ver, el requisito es... Eh, simplemente hay un requisito de edad, es decir, tienen que tener que 18, 31 años. Repito que no tienen por qué ser licenciados universitarios, simplemente tienen que inscribirse a través de la plataforma de Santander X. Ahí encuentran el programa se Inscriben. Tienen que tener una idea. En el formulario bueno les piden una pequeña descripción de cuál es esa idea. ¿En torno a qué giran o a qué han girado eh, los emprended los emprendedores que han estado eh, apoyándose en Explore? Pues un poco de todo, la verdad. Tenemos una rama, hay una parte muy de tecnología, por decirlo de alguna manera, eh, de digitalización de procesos o de digitalización de, de productos, que es un poco también hacia lo que tiene el mercado, pero y tenemos que decir que esto nos... Es, Nos, nos hace especial o nos pone especialmente contentos hemos tenido también muchos proyectos que dan respuesta a eso de ese que decía al principio muchos proyectos que tienen que ver con sostenibilidad con economía circular con reciclado vegano eh, reciclable dentro de este entorno ¿vale? que son realmente además Y, y, bueno es una tendencia también ¿eh? ¿y, y qué porcentaje de, de jóvenes que se apuntan son estudiantes y no no son estudiantes a pesar de ser una convocatoria abierta eh, cuál es el porcentaje supongo que habrá mucho trabajo fin de máster mucho trabajo fin de grado eh, en estos sí hay bueno ahora mismo como no tenemos la convocatoria abierta y están todavía la inscribiéndose no te podría decir el dato cerrado de este año pero en general la tendencia de años anteriores que prácticamente el 85 o el 90% proceden del entorno del ámbito universitario. ¿Y, y bien qué... porque están cursando estudios, bien porque ya los han terminado de cursar y están en grados superiores, máster, etcétera, pero sí, en general vienen del entorno universitario universitario. Es, universitario lo lógico, es lo lógico, es sí, lo lógico, más en una universidad sí. donde tenéis tantos programas de emprendimiento, pero sí. eh, lo que quería preguntarte, ¿cómo funciona esto? Porque, vale, vienen, se, se apuntan, pero ¿ganan algo? Eh, ¿Vosotros elegís al me, a los mejores programas, proyectos, o son, o hay un jurado? ¿Cómo, cómo funciona? Os cuento, la metodología, la operativa es la siguiente. Eh, tenemos desplazas al día 9 de diciembre para que se inscriban, una vez que cierra este plazo de institución, se abre un plazo de selección de de selección de los proyectos, ¿vale? Porque el programa, en verdad, empieza a ejecutarse el día 24 de enero del año 22, el año que viene. Entonces, durante todo ese periodo, nosotros eh, entrevistamos, bueno, revisamos todos estos formularios de institución, eh, contactamos con todos los emprendedores, hacemos entrevistas, hombre, en principio lo normal es que todos entren, a no sé que de repente encontremos algún proyecto que lo veamos realmente irrealizable, inviable o insostenible. En principio, la mayoría entran. Empezamos eh, a ejecutar el programa el 24 de enero, terminamos eh, la última semana de abril, son 12 semanas de trabajo, con formación, mentoring, eh, actividades de networking con ellos, tienen muchas actividades eh, transversales eh, que comparten con el resto de centros, lo que ellos denominan los TOLC que son expertos eh, en materias específicas, que se conectan en directo y tienen tres o cuatro horas todos los emprendedores que hay eh, a lo largo de todos los space de España y resuelven dudas. En fin, hay un, mon un montón de actividades. ¿Cómo culmina el programa? Pues con un jurado, donde ellos presentan, hacen un pitch de su proyecto. Nuestro jurado selecciona cuál es el proyecto ganador de nuestro UMH Space, de nuestro centro, Explore, ...y eh, directamente ya consigue un premio... ...que es un viaje a Oporto de una semana... ...con el resto de ganadores... ...del resto de universidades de España... ...y bueno, y lo que tienen... ...le tienen preparados un itinerario... ...de visitas a empresas... Eh, ...posibles fuentes de financiación... ...formación, es una especie de super master class. ...a aparte de la convivencia, una semana entera... ¿Y Oporto? ¿Por qué Oporto? que hay ahí en Oporto para el emprendimiento? Bueno, es que Oporto, a ver, Santander, Universidades empezó relaciones con otros países de, fuera de España para extender el ecosistema. Eh, es, empezaron con Portugal, después con Argentina, eh, Brasil, están en Estados Unidos también, eh, Oxford, en fin. ¿Y en Oporto por qué? No sé, empezaron uh -huh. quizás una decisión también más eh, tipo interna, ¿no?, de uh -huh. ellos, pero es uh -huh. cierto también que es lo que más cerca le queda a la mayoría, la no, mayoría no. son porque, sí, claro, porque ahora mismo están participando Argentina, Chile y México, ellos uh -huh. también tienen ganadores uh -huh. eh, en sus centros, Bueno, parece que es el punto como intermedio, ¿no? O quiero pensar que es por eso. Lógico. Eh, y, y, y después, eh, ¿cómo funciona? Porque, eh, ¿cuáles son los resultados en esta séptima edición? ¿Qué balance es el que realiza de todos los jóvenes con ideas de negocio que se han presentado, que se han formado, por lo que veo? ¿Cuál es el resultado? ¿Se ponen en marcha esos negocios? ¿Acaban poniéndose eh, en marcha? Eh, a ver, esto... Nosotros perdemos un poco el control, porque en verdad es un programa de emprendimiento. Eh, en, lo que, en lo que se refiere a cuando el programa acaba y en lo que se refiere a la Universidad Miguel Hernández, nosotros desde el parque científico, que somos los que nos encargamos de ejecutar el programa, eh, lo que sí que hacemos es que aquí hay proyectos que son muy interesantes o creemos en mucho futuro, que tienen largo recorrido, o por lo menos parece que tienen largo recorrido para poner en marcha una startup. ...asociar a ese modelo de negocio... ...continuamos trabajando con ellos... ...dentro de nuestros programas... ...quien se llama Latón... ...o en algún UMH Emprende... ...pero no salen del ecosistema de emprendimiento... ...del parque científico... Ah, científico vale. ...se quedan aquí... ...o sea que no son sí. 12 semanas de trabajo... ...si no son más... ...se prolongan esas... Sí. Eh, ...también... ...esa también forma... ...también depende del perfil del emprendedor... ...depende uh -huh. del perfil del emprendedor... ...que quiera continuar... Que, ...que quiera hacer un proyecto de vida realmente... y Eh, hay una detrás uh -huh. muy variada en cuanto, y, y Begoña, en cuanto a esto. Y Begoña, ¿te atreverías en esta, por tu experiencia coordinando este programa, a decir, tenéis un perfil del emprendedor, estudiante de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de otras universidades, eh, hombre, mujer, eh, 20, 30, mm, 18 ver, años? A ver, principalmente son estudiantes, como hemos dicho, ...o cursando, que ya han cursado y están en máster... ...eh, tengo que decir, de aquí esto hay que lo ...que principalmente son hombres también... ...que creo que el 70% en el acumulado en años anteriores... ...al final el 70% son hombres y el resto son mujeres... ...eh, o sea, esta cifra podría mejorar, esperemos que vaya mejorando de a poco... ...y la edad media, puf, es que esto es muy variado... Pero podría decirte, me aventuro un poco, pero podría decirte que estamos aproximadamente entre los 23. 20... 3, 24 25 años y sí, lo has dicho estudiante Una de, de máster hombre estudiante de máster eh, begoña sí, y por último dejarlo así, <ríe> sí. vamos a analizar un poco más esos resultados ese balance porque hay ideas brillantes ha habido ideas brillantes que hayan podido destacar por encima del resto de ideas de otras universidades que como la de la de ilche también participa en este programa explorer Eh, sí, bueno, a ver, en estas siete, eh, siete ediciones que llevamos realizadas nosotros hemos trabajado con 108 emprendedores y 82 proyectos en total eh, que son muchos proyectos, de estos eh, algunos se han puesto en marcha ¿sí? algunos ya se han puesto en marcha en concreto, bueno, repito que como decíamos al principio eh, algunos de ellos continúan trabajando dentro de nuestro ecosistema de emprendimiento en el parque científico ...y generan, bueno, pues, startups muy interesantes... ...como es el caso de Odyssey Robotics... ...cuyo promotor es Javier Martínez García... ...es ingeniero mecánico especializado en robótica... ...y de, de la Universidad Miguel Hernández... ...este, en la tercera edición que participamos en Explore... ...eh, consiguió, bueno, ser ganador de nuestro UMH Space... ...fue a concursar a Margui con el resto de, porque habían otra forma de, de premiar. ¿Mm? Habían premios dinerarios para todos los ganadores de todos los centros de las universidades de España y compitiendo con 50 ganadores del resto del territorio consiguió el primer premio, él con 30.000 euros. Esto y un impulso después que le dieron en cuanto a ferias, eventos, donde se mostró es decir una parte de visibilidad. De hecho, sigue trabajando. Uh -huh. eh, él hace, desarrolló... ...un producto, una solución propia, a medida, basada en tecnología de desarrollo, eh, como os digo, propio... ...que es un guiado de visión artificial, que se instala en maquinaria o en vehículos industriales... ...¿vale?, para que uh -huh. funcionen de manera autónoma, ¿vale? sin conductor... ¿vale? ...que puedan moverse desde tanto en planta, dentro uh -huh. de naves, como en el exterior... ...y que sean de autoguiado... Eh, esta startup está puesta en marcha, está trabajando uh -huh. y está ha conseguido más premios después. Uh -huh. Este es un claro ejemplo de Pues, ...de que las cosas funcionan, que hay talento, que tenemos talento... ...y que las cosas funcionan. Pues con eso nos quedamos, que buscamos más talento... ...sobre todo entre también las mujeres, estudiantes o no estudiantes... ...con ideas brillantes, pueden presentarse hasta el 9 de diciembre... ...como ha dicho Begoña Galeana, técnico de emprendimiento... ...del Parque Científico y coordinadora del programa Explored... ...a este mismo programa que ha llegado a su séptima edición... ...y que ayuda a poner en marcha pues ideas de negocio. Begoña, muchísimas gracias... A ti, a ti, a vosotros. Gracias por darle visibilidad. 101.4 Telehealth Radio Marca.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 47 15 13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 ...con Rosmar Alonso... ...cinco minutos pasan de las nueve y media... ...y continuamos... ...porque llevamos todos los fines de semana de noviembre... ...recuperando esos reencuentros de festeros... ...primero fue la gala del fester... ...después la del candelch ...y este mismo sábado... ...a mediodía le tocó el turno a la Asociación de Moros y Cristianos... ...que ha impuesto los collares a sus cargos de honor... ...de las próximas fiestas fiestas de agosto... ...ojalá tengamos fiestas de agosto... ...esos capitanes José Eugenio Najas y Justo Alacip... ...y el abanderado Esteban Canals... ...que fueron nombrados ya ya en 2020... ...en febrero de 2020... ...pero que no han podido desempeñar sus funciones... ...de momento debido a la pandemia... ...pues bien, para hablar al menos de ese reencuentro... ...con los moros y cristianos... ...que tuvo lugar este sábado... ...a mediodía en el restaurante Martino... ...tenemos con nosotros al presidente... ...de la Asociación de Moros y Cristianos... julián Fernández, muy buenos días Julián. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno... Los reencuentros siempre son noticia y creo que son motivo de realizar una entrevista, porque es la mejor forma de saber cómo están los ánimos entre las comparsas y las filas de moros y cristianos. Pues ahora mismo te puedo decir que los ánimos están muy altos, porque realmente todos confiamos que trabajamos en un escenario de que 2022 sea un año en lo más normal posible, en donde podamos celebrar nuestras fiestas de Moros y Cristianos como un año normalizado. Por lo tanto, los ánimos están muy altos y de ahí este encuentro que tuvimos el saldo pasado. Bien, pues eh, hay ilusión para afrontar esas fiestas de agosto, damos por sentado que las habrá, así que habéis comenzado ya imponiendo los collares. ¿Por qué se imponen collares a los capitanes Moro sí. y Cristiano y al Abanderado? ¿Qué significa? Sí. Bueno, realmente va a ser eh, su, un poco el símbolo que nos va a representar con los cargos que ocupan. Este medallón collar lo que tiene, sencillamente, es que cualquier persona que los pueda ver va a conocer enseguida quién ostenta el cargo de capitán y de abandonado de la asociación. Los collares solamente lo pueden llevar ese año estas tres personas y eh, prácticamente digamos que es el distintivo que los distingue ...del resto de certeros... Y, y, ...y en todos los actos... ...tenen que llevarlos puestos... Uh -huh. ...para lucirlos evidentemente. ¿Y estos collares se devuelven o se los queda el cargo? No, no, es un, es un regalo que hace la Asociación de los Calvos... ...de hecho van grabados con su nombre... ...su comparsa y el año de, la, de, de su mandato... ...y cuando acabe el mandato... ...pues sencillamente lo guarden en su casa... ...y tienen recuerdo de ese año... Que, ...que todos los que hemos pasado por esa experiencia sigue siendo un año especial. Para ellos mucho más, porque porque llevan lamentablemente mucho tiempo, como tú hubiera dicho, desde febrero del 2020, sin poder lucir esta capitanía. Pero bueno, eh, confiemos que el año que viene sea su año. Pues por la importancia del medallón, eh, ¿cómo se hace otros años? Eh, ¿Cómo se hacían sí. esta imposición del collar? ¿Cómo se claro. hacía? Siempre lo hacíamos en la escena de proclamación de cargos que siempre se hacía al final, el último fin de semana de julio, en la rotonda del Parque Municipal, donde en una, un acto, digamos, muy protocolario, con todas las comparsas y otros y otras entidades festejas, se hacía la presentación de todos los cargos festeros y se imponía en ese momento los collares a los capitales. ¿Por qué? Porque ya a partir de ese momento llegaban las fiestas y entonces el collar era el símbolo que utilizaban. ...como lamentablemente en 2020 ni en 2021 podemos hacer la cena de proclamación... ...pues ya tocaba, porque si todo va bien, si todo va bien y confiamos que así sea... ...en eh, las fiestas de la avenida nosotros haremos participar... ...y los capitanes van a representar a la asociación... ...por lo tanto deben de llevar su distintivo... ...ese motivo fue uno de los cuales hicimos esta comida donde... En una, ...bueno, una comida que fue de un buen ambiente... ...y muy, muchísima participación, se, se impuso los collares... ...y realmente fue un acto muy emotivo, muy emotivo vale. porque lo deseaban, lo deseaban. Bueno, pues la cena de proclamación se cambió este año por esa comida... ...de imposición de los distintivos sí, sí. para los cargos... ...y siempre en las cenas de proclamación creo recordar que hay muchos homenajes... Eh, ...ustedes aprovecharon esta comida de proclamación para recordar a alguien... ...o para distinguir pues, a alguien aparte de los cargos... Pues sí, sí, aprovechamos porque realmente, eh, como bien sabéis todos, ha sido dos años muy difíciles para los muertos y cristianos, porque tener que suspender las fiestas durante dos años no ha sido eh, plato de buen gusto. ¿no? Entonces sí que la Junta Directiva decidió en su momento que teníamos que hacer actividades para llenar todo el espectro festero de otra manera, pero que los muertos y cristianos teniéramos presentes. ...y entonces, eh, dos comisiones, digamos, tienen un trabajo muchísimo más, eh, digamos, distinto a otros de otros años... ...y quisimos homenajearlos. Por un lado, a la Comisión Redactora de la Declaración de Interés Turístico Autonómico... Que, como sabéis, nos fue concedido a la asociación por parte de la Consejería de Turismo... ...y quisimos homenajear al equipo redactor de toda la documentación, y en segundo lugar... A un equipo de trabajo quemos eh, archivo y documentación que son un grupo de festeros que nosotros los que han hecho durante todo este año exposiciones eh, ...tertulias festeras eh, láminas exposiciones fotográficas vídeos de todo el trabajo también se quiso conocer y por último digamos que aprovechamos eh, el momento para hacer tener un homenaje personal a nuestro amigo je tripiada Tri, Tri que como todos sabéis Todos los años, en nuestra campaña de cercanía de los colegios, eh, se pone el, rey, el traje del Rey Don Jaime y visita los colegios haciendo una promoción de que lo hacían tanto los bastiños. Por eso también quisimos homenajear a, al compañero y amigo Gero Tripliano. Por último, y acabo, por último, no quisimos tampoco dejar la ocasión de dar las gracias a tres grandes entidades que han trabajado mucho en Por el tema de interés turístico, que fueron evidentemente la UNDEF, Comunidad Nacional de Pueblos Testeros, a la Concejalía de Turismo, con Visiteche, y pues, por supuesto la Concejalía de Fiestas, que siempre los apoya. Por todo ello, fue un acto muy emotivo, donde hubo muchos reconocimientos a muchas personas que trabajan por y para la fiesta de modos y Cristian. Lo que ponemos en que seguís más vivos que nunca, nunca y además pisando <risa> asegurando el futuro de la Asociación de Moros y Cristianos en el Che de estas fiestas. Julián, por último, ¿estuvieron todas las comparsas y filas o ha caído alguna sí, en sí. estos dos años? Nada, nada, nada. Estaban todas las comparsas, cerca de 200 personas, todas representadas, la verdad, con muy buen ambiente, con muchas ganas de fiestas, siempre respetando las sanitaria sanitarias, evidentemente, pero muy buen ánimo y gracias a, a que la gente es, está muy implicada con la fiesta, realmente no hemos sido bajas significativas a un normal y, por tanto, podemos decir que nuestra asociación de Buenos Aires está más viva que nunca, con más ganas de hacer cosas que nunca y dispuestos a, en el momento que se pueda, hacer a la calle y ojalá en el medio año estemos a en la calle. Y una prueba de ello es que los capitanes Moro y Cristiano y el Abanderado, después de dos años sin poder desempeñar sus funciones, ahí están, ahí están, esperando su turno. Esperemos esperemos que lo consigan. Por el bien de todos, de todos nosotros, que haya fiestas ya en 2022. Pues muchísimas gracias, Julián Fernández, presidente de la Asociación de Moros y Cristianos. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y sabéis que nosotros estamos ahí para hacer fiesta disfrutar y hacer disfrutar a la gente. Por lo tanto, ojalá, cuanto antes podamos ir a la calle y expresar con alegría, con música y con el de las, nuestras vestimentas esta forma de compartir que tenemos los bolos cristianos. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Muy pronto podrás volver a disfrutar de un día diferente. Vuelve Pista de Hielo Elche. Muy pronto podrás volver a patinar sobre hielo real. Vuelve Pista de Hielo Elche. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche. Muy pronto reapertura en Club Deportivo Squash. ¿Cuánto tiempo, Mariano? ¿Dónde vas? ¿Eh? Voy a Peugeot Grupo Marcos a comprar mi nuevo Peugeot. ¿Y esas prisas? ¿No lo sabes? En 2022 sube el impuesto de matriculación y los coches costarán más. Espérame, voy contigo. No te quedes el último en ahorrar con la compra de tu Peugeot. Te esperamos en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia o pide cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com ¡Ey tú, empresario! Si quieres que tu marca esté presente en la vida de las personas pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en la nueva web caractersc.com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 ...con Rosmar y Alonso. 9 y 46 minutos de la mañana... ...y no sólo hubo este pasado fin de semana... ...ese reencuentro entre los festeros... ...sino que también ayer domingo... ...algo más de 3.000 personas... ...salieron a la calle... ...para formar esa marea rosa de solidaridad... Solid, solidaridad ...tan importante... ...para combatir el cáncer de mama... ...una marcha rosa... Eh, ...que siempre convoca cada año... ...la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama... ...AMACMEC... ...y queremos hablar de cómo fue este evento... ...con una de sus responsables... ...ella fue durante años... ...presidenta de esta asociación, Consuelo García... ...a la que damos la bienvenida... ...Consuelo, muy buenos días... Hola, buenos días... Bien, ¿cómo fue esta marcha solidaria... ...por eh, ayudar a las mujeres afectadas por cáncer de mama?... Pues yo creo que fue especialmente emotiva, aunque por supuesto que no alcanzamos por, mucho menos el volumen de, de gente, la cantidad de gente de otros años, pero el, el hecho de que el año pasado no se pudiera celebrar la incertidumbre que hemos tenido hasta el último momento de si vamos a poder hacerla o no, el vernos allí todos con nuestras camisetas, nuestras bufandas y nuestros chaquetones, porque hacía frío, pero volvernos a ver pintando de rosa las calles del Che... Eh, fue muy emotivo y, y ha valido la pena eh, esperar y, y poder hacerlo con las limitaciones y con todo lo que nos marcaba la normativa, pero ha valido mucho la pena. Sí, sí. Eso es lo que queremos eh, saber nosotros, se puede cuantificar, ha dicho usted que ha valido la pena organizar, sí. pero eh, ¿podemos cuantificarlo? He hablado de algo más de 3.000 personas, la respuesta ha sido la que esperaban ustedes, Eh, yo creo que sí, porque nosotros hemos hecho una previsión muy a la baja Comparada con otras ediciones que hemos llegado algunas hasta 9.000 personas ¿no? O incluso esperando los 9.000 inscripciones eh, La carrera es la que ha tenido menos aceptación Porque como no era visible una carrera eh, virtual o individual Por así decirlo, que cada uno eh, corría por su cuenta Y después se registraban los tiempos Entonces ahí ya ha habido menos participación ...sí que ha habido participación y doy de verdad... ...muy gracias a todos los que han hecho el esfuerzo de descargarse la aplicación... ...y correr solos en eh, los 10 kilómetros... ...pero la marcha eh, pues mm, yo creo que eran como 4.000 inscripciones... ...las que hemos conseguido... Él ...no llegó a haber tanta gente porque... Mm, ...una de las cosas más emotivas ha sido que... ...cuando estábamos en el, la, la asociación dando inscripciones... estas últimas semanas... ...más gente se molestaba en venir... Eh, ...incluso los días hecho frío y lluvia... ...y decía, no, yo vengo por mi inscripción... ...pero no voy a poder salir, porque voy de viaje... por lo que sea, es por colaborar... ...eso, eso solo ya vale la pena... ...o sea, que los que han venido... ...y los que han querido estar con nosotros ...aunque sea eh, sin presencia física... ...para nosotras eh, vale mucho la pena... ...porque es el apoyo que necesitamos. ¿Es el apoyo más importante de AMACMEC?... Económicamente sí. Económicamente tenemos muchas ayudas, tenemos subvenciones, afortunadamente, por parte de instituciones públicas y también de, de empresas privadas, pero nuestro apoyo eh, económico, emocional, social, porque nos sentimos reconocidas y acompañadas, y luego, económicamente, eh, es lo que sustenta los servicios que ofrecemos a las mujeres con cáncer de mama. Pues hablemos de esos servicios, ¿cuáles son los que AMACMECA a día de hoy puede ofrecer? Pues creo que somos las organizaciones que más servicios constantes, fijos tenemos, porque tenemos en plantilla dos psicólogas, una para cada hospital, que atienden a todas las mujeres diagnosticadas, aunque no sean socias, ¿eh? a toda mujer diagnosticada de cáncer de mama desde un primer momento, desde un minuto cero tiene atención psicológica gratuita. Durante todo su proceso, ella y su familia. Después tenemos la fisioterapia, que sigue siendo eh, lo más demandado, porque los tratamientos son muy largos, porque se hacen crónicos a veces, y la sanidad pública no puede abarcar eh, un tratamiento tan prolongado por medios, porque no hay, no hay medios, no sé si los podemos tener, gracias a estas ayudas, a estos ingresos que nos hacen tener Eh, ...dos fisios en plantilla... ...y luego por pues, nuestro apoyo... Mm, ...directo, emocional... ...de las socias que ya le hemos pasado... ...de las que se quedan voluntarias... ...como madrinas... ...para acoger a cualquier señora... ...que está haciendo en ese momento... ...está en ese momento del primer diagnóstico... ...del primer shock emocional... Eh, ...aparte de la psicóloga... ...que a veces no es necesaria... ...nos estamos nosotras... estamos nosotras como testigos... ...de que lo hemos pasado... ...y de que lo estamos contando... ...entonces... ...pero que eso, eso es gratis, somos uh -huh. voluntarias... ...pero pero necesitamos eh, tener ese referente y ahí estamos nosotras. Y qué importante extender esa mano o ese hombro... ...cuando se diagnostica el cáncer de mama Consuelo, eh, la pandemia está provocando cierto abandono... ...de esta enfermedad, ha provocado retrocesos... ...en el avance de la atención... Tenemos... No, afortunadamente, lo eh, bueno, puedo decir por, por experiencia propia, porque el año pasado y otro proceso oncológico totalmente independiente del cáncer de mama, fue el diagnóstico rapidísimo. En cuanto hay una sospecha, eh, los tiempos se acortan y se reduce se diga a la espera para intervenciones. Sí que es verdad que puede ser que la pandemia haya hecho que algún caso muy, muy inicial no se había diagnosticado porque la paciente no sabía que tenía un cáncer y no ha podido ser explorada por el médico de atención primaria, por ejemplo, porque no se podía ir al, al médico, había que hacer consulta telefónica. Ahí puede haber habido una pequeña demora en este cáncer de un cuartidote, en, en el diagnóstico temprano. Eh, Sí ha afectado, pero en cuanto ya se inicia, eh, después del diagnóstico, el proceso, eh, la, tanto la, las intervenciones como los tratamientos han ido muy rápidos. Bueno, Desde un bueno. hueco, por mm -hmm. así decir, para este tipo de de enfermedades graves. Por desgracia, la incidencia está siendo muy elevada. No se entiende el por qué tantos casos de cáncer de mama se producen o se diagnostican al año. Pero ¿cuál es la calidad de los servicios oncológicos de nuestros departamentos de salud, eh, Consuelo? Yo pero, pienso que es una calidad elevada, que estamos en, en una zona, en una comunidad y dentro de la comunidad, área de salud, en la que no nos podemos quejar eh, porque en los tiempos de demora nosotros estamos siempre muy pendientes eh, por ejemplo cuando te diagnostican viene generalmente eh, la parte quirúrgica, no tenemos eh, grandes retrasos yo creo que estamos en, afortunadamente en una buena situación y luego el diagnóstico precoz a, a través de las campañas de consellería de cribado con la mamografía famosa que te hacen en el centro de salud ...de Altavis para toda la población, eh, somos de las comunidades que más amplia es la horquilla... ...porque empezamos a los 45 y en otros sitios a los 50 y acabamos a los 70, 69, 70... ...de nuestras horquillas más amplia, en eso podemos estar tranquilas, lo que hay que hacer es ir... ...porque no todas las mujeres a las que llaman acuden, tenemos bastante participación... En esta en, ...aquí en el Che... ...pero aún se puede mejorar... ...o sea que si una mujer le han mandado la carta... ...por favor que vaya. ¿Y, y hay diferencias graves... Eh, ...con respecto a un departamento que a otro... ...por ese modelo de gestión privada y pública... ...que tenemos? Eh, no, no hay diferencias grandes, graves... ...a lo mejor puede haber diferencias... ...en servicios posteriores... Eh, ...por ejemplo... ...pues en la reconstrucción mamaria... ...que es cirugía plástica que cuando a mí hace veintitantos años me, me operaron y me hicieron una mastectomía, tuve que tres años o cuatro años después a Alicante. Ahora esto se hace aquí, en un hospital va más rápido que en otro. Eh, luego, por ejemplo, hay un hospital que hay quizá, pues una enfermera solo para gestión de casos de cáncer de mama y en el otro no. Son pequeñas diferencias que nosotros siempre intentamos dialogar y conseguir que sea eh, igual para todas. Que, que no tenemos nosotras dependiendo de la calle que vivamos no tenemos porque qué eh, recibir un teatro distinto entonces son pequeñas diferencias no digo que no las haya, pero no sustanciales Pues a AMACMEC termina 2021 con esta marcha rosa ¿o, o tienen ustedes previsto continuar con más actividades Pues estamos un poco pendientes de la situación epidemiológica eh, Nosotras tenemos previstas algunas charlas Eh, eh, y luego pues una expedida de Navidad que el año pasado no pudimos hacer que es una fiesta de Navidad con papá Noel incluido para los niños, para los nietos y los hijos de las más jóvenes pero estamos poco pendientes de de bueno de, de, de lo que diga la normativa así que es verdad que la semana esta semana el viernes nos veremos en el sexto de congresos eh, el día del voluntariado participamos ahí con mural y con yoga... ...que son las actividades que hemos pasado... La ...y las vamos a trasladar allí... ...para que todos los voluntarios que quieran... Eh, eh, ...junte con nosotras... ...y podamos pasar una tarde divertida... ...pero bueno... Eh, ...un poco expectante... ...a ver cómo evolucionamos... ...pues es muy importante... ...no sólo el apoyo psicológico que prestan... ...o los servicios de fisioterapia... ...que prestan a, a las afectadas del cáncer de mama ...sino también por esa labor reivindicativa... De, ...y de diálogo que tienen ustedes con los departamentos... ...con los responsables sanitarios... ...para mejorar la atención hospitalaria y asistencial... ...muchísimas gracias Consuelo García... ...y suerte en esa labor y en esa tarea... ...y espero que continúen mucho mucho más tiempo a MacMec... ...como una asociación pues, ya en referente pues, en el cáncer del mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por darnos voz. 101.4, Tele-Elx, Radio Marca.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 música buen humor noticias deportes tele elche radiomarca nos gusta elche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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Faltan dos minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana. Hablaremos de esa nueva variante de COVID, de COVID eh, que se ha detectado en Sudáfrica con el vacunólogo José Tuelz. Pero eso será en cuestión de minutos. Después de esta canción, porque el cantautor asturiano Nacho Vega, pues tiene un don, el de la ternura. Acaba de lanzar ese mismo tema que forma parte de su futuro álbum el que saldrá pues a principios del próximo año. Más. Me creí morir Cualquier sol Se puede arrastrar Seguí como un reptil No sé cómo Llegué a un lugar Donde nadie Podría encontrarme Me creí Salvo hasta que al fin Tuve que Preguntarme y si nadie me encuentra jamás sentiré en soledad el rumor de su locura desde mi oculto rincón sin mostrar que es la ternura nuestro trozo. No era el único por allí que se hallaba bien escondido Comenzamos por las noches a salir y al fin lo hicimos al sol Así fue como te encontré Pequeño cuerpo precioso soy viejo, ahora es nunca, dijiste yo, te repliqué, nunca está tan, tan lejos. Con vida nunca me atrapará, me lo obligaste a jurar, vi rota tu sangre oscura y una duda me asoló. En verdad es la ternura, no es trozo. Lo es o oh no. En la lucha como en el amor se vive en la pasión. Y te crees inmortal Y es brutal el dolor Pero el cuerpo se seca te toca lidiar con la sangre y el don ¿Es la sangre o el don? Es la sangre y el don No hay victoria que sea final Ni derrota total Con y cada comba no dura y perderá una ocasión de entender que es la ternura no es trozo no es trozo 4 Teleelch Radio Marca La Glorieta Con Rosmar y Alonso Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana Y damos la bienvenida A quienes nos siguen a través De la señal de Teleelch La Glorieta comenzó a las 9 Lo hizo hablando de emprendimiento Después de fiestas Porque han vuelto esos reencuentros Entre los festeros y el pasado sábado Se llevó a cabo la comida de proclamación de moros cristianos en Elche y acabamos de hablar con la ex presidenta de AMACMEC, la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama, por esa marea rosa que inundó las calles de Elche ayer domingo para combatir el cáncer de mama. Y hablamos de otra epidemia convertida ya en pandemia, por desgracia, la del coronavirus. Europa, desde la pasada semana, que se dio la voz de alarma de una nueva variante del COVID-19, ...la sudafricana llamada Omicron... ...ha comenzado a cerrar sus aeropuertos... ...a esos vuelos procedentes de esa región... Eh, ...las bolsas se eh, cayeron el pasado viernes... Eh, ...y somos muchos los que nos preguntamos... ...si esta variante nos devuelve a la casilla de salida... ...si en vez de esta ola tenemos que hablar de segunda pandemia... ...pues bien, nos lo va a responder... Pues nuestro colaborador habitual de este programa, el vacunólogo José Tuelz, también doctor en Ciencias de la Salud y especialista en Medicina Preventiva. Ha ocupado numerosos cargos de responsabilidad dentro de la Consellería de Sanidad y en diversos departamentos de salud de esta comunidad valenciana. José Tuelz, muy buenos días. Vol eh, buenos días. Eh. ¿Volvemos, diga, a, volvemos a, la, a la casilla de salida con esto de Omicron? No, yo creo que no. Yo creo que no. Obviamente, eh, cada nueva variante eh, ha producido, recordará usted, lo que ocurrió con la variante Delta, ¿no?, eh, que produció, produjo al, al principio, se produce una situación de preocupación, de alarma, por ver si va a ser más infectiva, si va a, a propagarse más, eh, si va a aumentar el número de casos y su gravedad, si va a ser más grave o no. Eh, de la nueva variante conocida como Omicron, sabe usted que van poniendo eh, a las variantes nombres del alfabeto griego para no estigmatizar a países. Esta podría haberse llamado, llamado la segunda variante sudafricana, pero hubiera sido injusto eh, porque la han detectado en Sudáfrica, pero no quiere decir que no esté en otras partes del planeta, ¿no? De hecho, eh, aparte de Sudáfrica, ya hay cuatro o cinco países europeos en la que se ha detectado, y, y bueno, en Israel, en Hong Kong, en fin, y en varios países de la Unión Europea. Eh, se, se sabe poco. Eso es lo que, que iba a preguntarte, poco. ¿qué hace? Yo creo que se ha creado, se crea una alarma, porque la, la OMS dice que es una variante, eh, eh, que hay que tener preocupación. Pero preocupa, preocupación no quiere decir alarma. Quizá uh, ha sido un poco excesivo el, el hecho de cerrar, como han hecho algunos países, no solo de la Unión Europea, sino algunos países eh, como Marruecos, en fin, algunos países han cerrado los vuelos que todos los vuelos internacionales que llegan a ese país. Nosotros Esto cerramos un... mañana, martes, el Consejo de Ministros había dicho, la, uh -huh. la ministra de sí. Sanidad, ¿es necesario sí, pero... cerrar? Pero pero es que es muy probable, es muy probable, eh, el hecho de cerrar o no, no, no evita que eh, probablemente ya está circulando eh, esa, esta nueva variante, probablemente ya está circulando por el mundo. Y el hecho de cerrar los aeropuertos eh, y, y los vuelos, que procedan de dónde, de Sudáfrica. Pero, ¿y, y si es un señor que viene de, de Bélgica...? y que la, la trae desde Bélgica, digo Bélgica por decir un país mm. europeo donde se ha detectado, cualquier país, me da, me da igual, ¿no? Eh, recuerda usted que la variante Delta, eh, aparecieron muchos casos en, en, en Inglaterra, um, ahora Inglaterra va a cerrar los vuelos que vienen de, desde Sudáfrica cuando eh, desde, en fin, eh, la, la mayor propagación, de la variante anterior se produjo desde el Reino Unido y nadie cerró los vuelos con el Reino Unido. Es decir, bueno, son medidas, son respuestas que se dan un poco para para justificar que se está al tanto, que se está al día, que, en fin, para alertar a la población, ya. pero no es lo mismo alertar que alarmarnos. Y, y, eh, y luego se, se desconoce, no sabemos si es más transmisible. Dicen eh, que es mucho más no, contagiosa. Lo dicen, ¿no, no, se, no se sabe? Bueno, eh, no, eh, vamos a ver, no, no no no se sabe. No se sabe si es más contagiosa, no se sabe y no se puede saber. Y, y la, los, los propios eh, médicos, epidemiólogos de, la, de Sudáfrica, que han tenido el detalle, primero, el acierto de detectarlo, y segundo, el acierto de comunicarlo inmediatamente. Que esto, es decir, en vez de tener eh, contra Sudáfrica... Eh, una especie de rechazo ah, habría que agradecerles que la han detectado y que la han comunicado enseguida ¿no? y, y que han comunicado además cómo son las la, en qué consiste esas variantes que resulta que son un poco preocupantes porque la cantidad de pequeñas mutaciones que se producen en la región de la proteína espicular de la proteína S, de la proteína que es ...la que causa la virulencia... ...que es precisamente la proteína S... Eh, ...a través de la cual... ...se detecta y se hacen las PCR... ...es decir, lo que detectan las PCR... ...para decir si una persona está enferma o no... ...es detectando esa proteína S... ...o esticular... ...bueno, pues se ha, se ha verificado que... Eh, ...había en el genoma... De esta, ...de esta variante Omicron... ...pues un poco más... ...de mutaciones de lo habitual... Y que esas mutaciones se producían en la proteína S. Eh, eso ha hecho que que se ha considerado una variante como decía antes de preocupación, pero mm, no ha demostrado hasta ahora y ni siquiera lo en Sudáfrica se ha visto uh -huh. que eh, sea ni, ni más uh, grave ni menos ni, ni, ni más transmisible. Es, es lógico, uh -huh. es lógico pensar como pasó, pasó con la Delta. La delta. Que, que, que al, principio, al principio, bueno, pues, pues, pues esto, uno, el, el mismo virus va mutando porque se va adaptando. Es decir, mm. cuando ve que eh, ya no puede propagarse más, pues hace una pequeña mutación para mmm, volver a tener una, una más más Mira. actividad, ¿no? Y esto y esto es la propia naturaleza. Eh, pero esto pasa con todos ya, los Ya, pero muta más en lugares donde eh, no hay inmunización, la, la población no está vacunada o eh, eso dime. Obviamente vamos a ver. Esto es una magnífica pregunta, eh porque eh, y, y y aborda otro tema que es eh, que que creo que es fundamental en estos momentos... ...claro... ...la pregunta sería... ...¿la han detectado en Sudáfrica... ...porque hay más casos... ...o porque hay menos gente vacunada... ...por las dos cosas... ...las dos cosas... ...la han detectado por las dos cosas... ...porque eh, los países africanos como usted sabe... ...tienen una paupérrima... Eh, ...cobertura de vacunación... ...una co cobertura de vacunación que la vergüenza porque no, no, no, no llegan a un 7% cuando en Europa, pues estamos en, en el conjunto de Europa por el 70 y pico por 100 y en España, como usted sabe, por el 90%, que somos uno de los países más y mejor vacunados, ¿no? Entonces, eh, claro, claro que influye, claro que influye eh, el hecho de que eh, en un lugar en donde no hay vacunados, el virus dice, pues esto es un magnífico territorio para mutar y para hacerme más fuerte y para iniciar uh, una nueva ronda de propagación. ¿Estamos ante una sexta ola? Eh, podría usted preguntar mm. eh, o podríamos preguntarnos. Bueno, esa sexta ola eh, estará influida un poco por vacunados. La, ...el periodo de tiempo que estamos... ...es decir, eh, mayor aumento de enfermedades respiratorias... ...estamos en invierno, en otoño-invierno... E eh, ...mayor aumento de enfermedades respiratorias... ...y por tanto mayor propagación de virus respiratorios... ...no nos olvidemos que el coronavirus es un virus respiratorio... ...por tanto, este pequeño aumento que se está produciendo en España... ...poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco... ...tiene que ver, un por un lado, con eh, la temporada, el tiempo... El tiempo que estamos el tiempo de frío la temporada ya uh -huh. eh, con frío en segundo lugar con la relajación de, de, de medidas estamos un poco más relajados que hace tres o cuatro o cinco meses porque nuestras colecturas vacunales eh, son cada vez mayores y esto nos da una sensación de seguridad pero no debemos de olvidar de que el virus ni se ha acabado ni, ni vamos ni está controlado uh -huh. en españa un, un, un sitio donde un lugar donde donde tenemos muy buenas coberturas vacunales y menos, mucha menos incidencia que en el resto de Europa y, y mucho menos en el mundo, ya por el caso que le he contado. Pues aquí, hay claro. que vacunar a los países donde es tan esa ese índice de vacunación. Eh, José Tuel, sí. ¿las vacunas de ahora, moderna, Pfizer, eh, sirven para Omicron, para esa variante? Lo, lo, los propios señores de Pfizer eh, han dicho que primero que están viendo es decir tenga usted que esto se ha detectado hace menos una semana entonces están viendo si hay escape inmunológico o no es decir si el virus sortea o no la vacuna eh, y sí si, e incluso han dicho que en caso de que hubiera ese escape inmunológico esa eh, esa posibilidad de que el, el virus sorteara la vacuna eh, están están eh, preparados para hacer alguna pequeña modificación en las nuevas vacunas que están uh -huh. produciendo eh, para para, para cubrir esa esa e eventualidad, pero no se sabe, no se puede decir, es decir, no ahora mismo no se puede responder a esa pregunta porque es que se desconoce, se desconoce uh -huh. prácticamente pues todo. Claro, pues eh, va a ser esperar. más virulenta, va a ser más grave eh mmm, Yo, no sabemos los, los síntomas de, de esta variante, no se saben todavía. Bueno, ¿son los mismos bueno, que, eh, que las del se, resto? Se, se, se sabe que son eh, los mismos o incluso más leves. Es decir, que lo han detectado en personas según declaraciones de la jefa de epidemiología de Sudáfrica, por llamar por decirlo de alguna manera. Ella eh, comenta que, que ya ha estado presente en, en, en, la, en, en ver los síntomas primeros casos y que no son casos que, que tengan una mayor gravedad. Eh, es decir, que son casos en principio leve. Uh -huh. Eso no quiere decir que en un momento determinado pues eh, eh, la, la, la, la, el virus adquiera una virulencia uh -huh. eh, mayor. Pero en los primeros casos que han detectado no es eh, peor. Uh -huh. lo, lo que han detectado por el genoma, genómicamente, es que es... Eh, ...está más mutado de lo habitual, uh -huh. porque todas las mutaciones, desde cuenta que llevamos ya 5 o 6, todas las mutaciones el virus va cambiando un poco... Sí. ...y hasta ahora las vacunas están funcionando en todos, acuérdese usted de que sí. hablábamos de la variante Delta y de que las vacunas no iban a servir, pero han servido. Han servido. Pues con esta, ¿por qué tenemos que ponernos en el, en vale. el peor de los casos y siempre? Pues vamos a hablar de las vacunas. La tercera dosis ya ha venido, ya usted dijo que habría tercera dosis, pero ha venido, pero viene con, en cuentagotas eh, para los mayores. Ahora, para el resto, ¿cuándo, ¿cuándo vendrá esa tercera dosis? ¿Es conveniente poner Bien. esa tercera dosis? Bueno, eh, en cuanto... Eh, no sé lo que llamo usted mayores, ya o sea, los mayores de 70, los mayores de 60. Se han puesto mayores, los mayores de 70 de 50. para bueno, no, el resto, yo, yo ni, no entro, digamos para el no resto. Entro, yo no entro en los mayores de 70 no, todavía. Eh, es entonces es, es una un eh, quiero decir que bueno, se va a hacer, se va a hacer y los planes de la Consellería eh, son pues lo mismo que se ha hecho con la con las demás eh uh -huh. con las demás Eh, rondas de vacunación que ha es decir, pues empezamos primero por las personas mayores eh, institucionalizadas, que están vacunadas, ya están vacunadas con tercera dosis, eh, vacunamos a los inmunodeprimidos, ya están vacunados de tercera dosis, vamos a vacunar a los mayores de 70, se están vacunando a los mayores de 70, y, y, y el siguiente paso, el siguiente escalón, ah, se va a vacunar también a los sanitarios, es otro paso que se va a tomar ya, la decisión ya está tomada y empezarán la semana esta o la semana que viene. En fin, pues antes de Navidad van a estar vacunados los sanitarios eh, y, y, bueno, pues el esquema va a, similar, va a ser similar como cuando pasó con la primera dosis, uh -huh. escalonado, eh, escalonar, escalonar primero determinados grupos de más riesgo ...y luego ya ampliarlo a todo el mundo... ...claro qué, que va a haber tercera ¿y, sí, ...y qué pasa con los no niños... ...no se preocupe que no va vale, a tocar a usted... ...he sí, hablado de los no, mayores... No ...de los mayores me refiero de 18 para hasta los 70... ...y ahora qué pasa con los niños... ...porque es verdad... ...se ha comprobado no. que... Eh, ...están contagiando esos... ...los niños de do, menores de 12 años... ...son los que más contagian en estos momentos... ...en esta sexta ola... ...sí, ellos son... ...los niños actúan como contagiadores... ...y además... Padecen la enfermedad con muy pocos síntomas o incluso asintomáticamente, ¿no? Lo que eh, actúan como un pequeño foco de transmisión eh, y con, eh, aunque también serán casos graves, pero con, en principio, pocos casos, muy pocos casos graves, suelen ser leves. Eh, pero bueno, con los niños ya eh, se ha aprobado una vacuna. Pfizer en concreto, se van a probar más vacunas para vacunar a los niños menores de 12 años, empezando por los de 5 a 12 años, y esto va a ser, en eh, fin, es esto se va a poner en marcha ya también, la vacunación de 5 a 12 años, que cogerá un grupo más de población, y ya solo nos quedarán para que la vacunación sea universal por los menores de 5 años, pero uh -huh. todo se está produciendo, fíjese usted, que no, que llevamos 11 meses de vacunación. Hoy hace ...hoy hace 11 meses... ...que acuérdese usted... del 27, 28, mm. 29 de diciembre del año pasado... ...que se iniciaron las vacunaciones en Europa... ...en España también... ...hubo... ...y, y, y en Emero, pues, cuando se empezaron... ...llegamos sí. 11 meses, mm. llegamos 11 meses... ...hemos puesto ya dos dosis... ...a, a más del 90% de la población mayor de 12 años... ...es decir, eh, pues ahora entrarán... ...los de 5 a 12 años y entrarán las tercera dosis escalonadamente, escalonadamente para el resto de la población. Los padres los padres que son reticentes a la hora de a vacunar a sus hijos pequeños, ¿usted qué les sí. diría? No, yo, yo creo que igual de segura que es la, la vacuna para los adultos, es decir, el rango de seguridad de la vacuna Eh, ...para los niños es eh, el mismo que para los adultos... ...la condición de niños... Eh, ...por qué si sí a un niño de 13 años... ...y por qué no a un niño de 10... ...cuál es la diferencia, en fin... Eh, eh, esta, el, ...los números de, de 12 años, 5 años... ...son un poco convencionales... Eh, ...ya la han probado... De, ...en niños de 5 a 12 años... ...con eh, excelentes resultados... ...se ha aprobado por la FDA... ...se ha aprobado por la Agencia Europea del Medicamento se va a poner en marcha ya esa vacunación a esos niños y, y con los niños más pequeños todavía pues eh, mm -hmm. también se hará. entonces no yo a los padres no les no le les, les quitaría esa sensación de, de, de miedo reticencia porque porque no porque no, la vacuna no hay razones objetivas mm -hmm. para para creer que en los niños mm -hmm. no va a funcionar Otro igual de bien que en los adultos Otro asunto, que, eh, como doctor en, en Medicina eh, de, de Ciencias de la Salud, eh, el pasaporte COVID, ¿es la medida que hay que adoptar ahora de cara a las Navidades? Bueno, es la medida, lo decía yo a un compañero suyo hace unos días, le, le decía, digo, no es tanto eh, el, el discutir si es bueno o es malo eh, y, y, y, que, y que, que va a evitar más infecciones no es tanto eso como que va a aumentar y así lo ha, lo ha demostrado y así se ha hecho en cuanto se ha dicho que va a haber un pasaporte COVID para entrar a las cafeterías o así, a, a ciertos lugares eh, pues ha aumentado la vacunación en los, en, la, en los grupos de vacunación que estaban todavía sin vacunar en las personas, no grupos sino en las personas que estaban sin vacunar por tanto como medida no de coerción pues ahora no te dejo estar aquí ¿no? sino en positivo. ...pensando en positivo... ...bueno, pues hemos anunciado esto... ...y eh, esto... Ha, ...el resultado ha sido que... ...ha aumentado el número de vacunados... ...porque había gente que ahora... ...pues que contesta tan tranquilamente... ...pues si para ir a entrar a un sitio... ...necesito vacunarme, pues me vacuno... ...por tanto esa resistencia que tenían a la vacunación... ...estaba con... estaba ...era un poco espúrea... ...no, no tenía mucho sentido... pues ...gracias a esa medida el eh, anuncio del pasaporte y eso, pues eh, ha sido una medida positiva en tanto que a los eh, en fin, los lentos, la, en, en tomar decisiones, uh -huh. las personas lentas, las personas un poco reticentes, las personas un poco negacionistas, las personas un poco escépticas, pues digan, pues, bueno, pues me la pongo. Uh -huh. esto, esto pasa con, eh, hay gente que es contraria a las vacunas, y le dices pues quiero viajar a a Brasil, por ejemplo, pues bueno, no que puede la, fie la fiebre amarilla. Ah, claro. Pues pues si no eh, escuché, si no si no lleva usted la vacuna de la fiebre amarilla, no puede entrar en Brasil. Claro. Ah, pues entonces me la pongo. Pues aquí es lo mismo, es lo mismo como uh -huh. como ha pasado con otras vacunas que son obligatorias, en este caso la de la fiebre amarilla que es obligatoria para algunos uh -huh. países. Pues José Tuelz, por último, ¿me aconseja tomarme el turrón con toda mi familia, por fin, estas Navidades? Sí, pero antes quería decirle una cosa, pero sí que le aconsejo que se lo tome con toda su familia. Mire usted, si están todos vacunados, eh, y ustedes lo, lo saben, en la familia no se van a engañar unos a otros, claro. entonces si, si todos ustedes están vacunados, eh, es decir, el, el, el riesgo... De, de, de, ...de padecer una... ...o de, de que se propaga una COVID es bajo, ¿no?... Eh, ...en estos momentos sí que se están produciendo casos... ...porque está viendo más eh, intercomunicación entre las personas... ...pero en, un, en una burbuja familiar... Eh, ...pues eh, si no hay casos se sabe... ...hace no mucho estuve en un acontecimiento familiar... ...una semana pasada... Y algunas eh, personas que estaban, recuerdo no dos personas que estaban eh, con, uno, con un cuadro catarral y demás, pues estas personas compraron un test, se hicieron el test y pues, se fueron tan tranquilos al evento familiar sabiendo que no estaban contagiados eh, o que no estaban infectados en ese momento, ¿no? Es decir, que a, ante una duda siempre tienes la posibilidad de hacerte un test y, y si no hay nadie que tenga síntomas, pues pues no se vacuna y ya está. ...y quería añadirle una cosa... ...mañana, día 30... ...aprovechando que... ...estaba mirando la fecha mañana, día 30... Eh, ...se celebra la salida... ...de la expedición Balmis... Ajá. ...para dar la vuelta al mundo... ...llevando la vacuna... ...que salieron sí. de La Coruña... ...el día 30 de noviembre de 1803... Sí. ...recordemos lo que hicieron aquellos... Sí. ...recordemos primero Bien. que Balmis era, era alicantino... Mm. ...y que llevaron la vacuna... Eh, ...y que hicieron un esfuerzo solidario y que no hicieron distinción de clases sociales ni de países... Eh, ...que son una magnífica lección para lo que está ocurriendo ahora mismo con el ejemplo de África... ...donde en África no se está haciendo solidaridad sol, solidario, donde no se está vacunando, vacunando en África y deberíamos de aprender de, de, de algunas cosas que, que, que hemos hecho bien eh, en el pasado, nada más que quería decir eso. Y tanto salvaron esa expedición, salvaron millones oh, de vida. vidas, millones en todo sí, el señora. mundo un uh -huh. gran sacrificio. Pues muchísimas gracias José Tuelos, vacunólogo, por todos los consejos y sobre uh -huh. todo por tranquilizarnos porque no hay motivo de alarma uh -huh. con esta nueva variante. No, no. Cuando, cuando la haya, cuando lo haya, pues entonces Pues eh, entonces, hablaremos. Que, que no vaya el miedo por delante de los, del conocimiento. L lógico, es muy importante conocer para saber actuar frente a cualquier eh, cosa imprevista. José Duelos, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Adiós, adiós. 101.4 Telehealth Radio Marca.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 Este lunes a las 8 y media de la noche en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca vive el partido en directo Osasuna Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persianera, Masini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Brie, Constru the Pot, Mármoles Formas y Diesel año restaurante franja estadio mudanzas guerrero novo Center carácter viper salones jackpot restaurante espacio todo palmera y hospitales box mecánica reyes Leroy Merlín elche eslava 43 ernesto joyero automóviles crespo concesionario oficial for ferretería industrial querruz estación de servicios el supermercado charter consume m solarlers el hogar del profesional Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este lunes a las ocho y media, Osasuna Elche en marcador. Pues precisamente porque está ese partido eh, que cierra la temporada eh, de la liga de, esta, de este fin de semana. El Elche contra el Osasuna no hemos podido tener ter tertulia deportiva. ...hoy lunes, pero tendremos Crónica Deportiva... ...dentro de esa ronda de noticias... ...pero eso será en unos minutos... ...antes... ...pues vamos a escuchar... ...lo último... ...de Billie Eilish... ...música... Mm. Mm. Pearly gates look more like a picket fence Once you get inside I've got friends but can't invite them Hills burn in California My turn to ignore ya Don't say I didn't win ya All the good girls go to hell Cause even God herself As enemies in the The water starts to rise And heaven's out sight She'll want the devil on her teeth My Lucifer is lonely Look at you, needing me You know I'm not your friend without some greenery walking in where it Peter should know better Your cover-up is caving in Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now Begging for our help, wow Hills burn in California My turn to ignore ya Don't say I didn't want ya All the good girls go to hell Cause even God herself an amazing once the water starts to rise and heaven's out of sight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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan dos minutos de las diez y media de la mañana, encaramos la recta final y antes de la ronda de noticias vamos a ofrecerles la última de las entrevistas, en la que tenemos que hablar de ese nuevo informe de ICOMOS, el organismo consultor de la UNESCO para la conservación y control de la gestión de los patrimonios de la humanidad. Pues este organismo ha vuelto a marcar las líneas a seguir al equipo de gobierno sobre el futuro del viejo mercado central. La petición de un colectivo ciudadano en defensa del patrimonio de Elche, que pertenece a la plataforma Salveme el Mercat, fue la causa de que como se haya redactado este segundo informe. Recordamos que el primero fue clave para rescindir ...el contrato con Aparcisa... ...la empresa adjudicataria de la construcción... ...del nuevo mercado con aparcamiento subterráneo... ...ahora con este segundo informe... ...pues ICOMOS propone que Ayuntamiento y Generalidad... ...trabajen de forma conjunta... ...para proteger el viejo mercado... ...y continuar además con las catas arqueológicas... ...pues hoy contamos con un miembro de ese colectivo ciudadano... ...que solicitó a ICOMOS el informe... ...él es el arquitecto José Antonio Pascual... ...y defensor del patrimonio de Elche. Muy buenos días, José Antonio. Hola, buenos días. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se solicitó este informe a ICOMOS? Se solicitó este informe a ICOMOS... ...porque a pesar de que, de que la solicitud... ...que hicimos en el día 15 de, de marzo de este año... ...estaba avalada por 57 firmas... Eh, nueve asociaciones o grupos de defensa patrimonial, 17 arquitectos, entre ellos el, el, el decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, eh, tres desconcejales del Ayuntamiento de Elche, un exalcalde y profesores de la universidad. Siempre pensamos que eh, no nos iban a contestar, ni que sí ni que no. Efectivamente, nueve meses después todavía estamos esperando contestación de del Ayuntamiento y de la, la Consejería de Cultura. Entonces, pasado un tiempo prudencial, eh, pedimos informes mm, a organismos de, internacionales de reconocido prestigio eh, presentándoles copia del documento que habíamos presentado a, al Ayuntamiento uh -huh. y a la Consejería. Entonces, el, el primer el primer informe lo solicitamos de Docomomo, que es el, una fundación de documentación y conservación del movimiento moderno, Eh, nos contestó nos contestó y eh, en el 3 de junio de 2021 y pedimos el informe igualmente a, a ICOMOS, al comité al consejo internacional de movimientos y sitios por las mismas fechas que lo presentamos que lo solicitamos a locom y, y el documento de, de contestación de cómos eh, es el que ustedes han recibido ...que llegó directamente al Ayuntamiento y a nosotros... ...y, y rápidamente el Ayuntamiento lo puso en conocimiento público. Eh, pues fíjese, no sabía que tenía dos, dos informes... ...que tenían dos informes avalando esa petición... ...de defender el viejo mercado central... Eh, ...pero sí. quizá el de cómo sea el más mediático... ...porque el primero, como he dicho, fue clave para anular... ...el equipo de gobierno si sí le sirvió para anular... ...el, la, el contrato con la Partisa. Pero José Antonio... Eh, al margen de, de, de la explicación que ha dado de esta petición, eh, yo pensaba que ustedes estaban preocupados y que por eso solicitaron a ICOMOS este informe eh, cuando el equipo de gobierno dijo que se abría un concurso de ideas y que dejaban la posibilidad de derribar el viejo mercado central. ¿Eso fue el detonante de que ustedes dieran este paso? Efectivamente, efectivamente. Eh, nos pareció un despropósito que se pudiera contemplar la posibilidad de, de dejar en, en, en la trama medieval de, de la Vila Murada un espacio de casi 5.000 metros cuadrados libre. ¿No? Entonces, era un, un incongruente urbanístico absoluto y además derribar derribar el edificio del mercado central que para nosotros tiene unos unos valores patrimoniales de primer orden. Entonces, precisamente en el informe de cómo se resaltan ambas circunstancias y, y bueno, no viene más que y como tanto el informe de cómos como el de DOCOMO no vienen más que a apoyar eh, la petición que, que nuestro grupo con todas las personas que nos apoyaron eh, pidió del ayuntamiento y de la consellería pues eh, lo ha dicho son nueve asociaciones 17 arquitectos entre ellos el decano eh, los que han realizado esa petición y ahora con estos dos informes que, que les vienen a dar la razón de que se tiene que proteger y, además, hacer más excavaciones. ¿Qué valoración realizan ustedes, este colectivo ciudadano, del que forma bueno, parte? Bueno, la primera valoración es, es agradecer nuevamente los servicios a, de ICOMOS a, a la ciudad y al patrimonio del CHE, porque, eh, desde nuestro punto de vista, m, m, m, para nosotros... La participación de ICOMOS en el patrimonio es anterior a estas citas que, que usted me ha, me ha dicho anteriormente. Quiero decir, tenemos tenemos eh, el Palmeral inscrito en la lista de patrimonio mundial en el año 2000, tenemos el Misteri como obra, obra maestra inscrito en la lista de patrimonio inmaterial, eh, tenemos inscrito también el proyecto pedagógico de Puzol. No cabe ninguna duda que los informes de, de, de ICOMOS tuvieron importancia fundamental de, de esas en, en esas tres inscripciones después la, la, la advertencia que usted señalaba anteriormente advertencia sobre la inconveniencia de llevar adelante el, el nocivo proyecto de, del centro de comercial fue fue decisiva pero y ahora el informe de valoración del inicio del mercado central entendemos que va a ser muy importante pero por qué por y cómo se ha ganado el respeto se ha ganado el respeto de, de de que su opinión ha de ser considerada eh, para nosotros eso es, es fundamental para nosotros eso es muy importante y por eso por eso pusimos la, la alerta patrimonial uh -huh. para que como se manifestara. ¿Y cómo se está diciendo al Ayuntamiento de la Generalitat que tienen que trabajar de forma conjunta para eh, proteger este edificio, pero hay un catálogo de edificios protegibles que ha empezado de cero su, su remodelación su actualización? Ustedes, ¿esto se puede eternizar en el tiempo? Y además las catas arqueológicas, ¿se puede eternizar en el tiempo el futuro del mercado central? Esperemos que no, esperemos que no, porque porque precisamente ICOMOS eh, no solo no solo recomienda que seáis ...que, que, que se, se haga un informe y que como consecuencia del informe... ...el edificio se incluya en el catálogo de edificios protegidos... ...sino que que hace alguna consideración temporal... ...en relación con el estado, con el estado real del edificio... Eh, ...debido no solo al paso del tiempo... ...sino, sino a, la, a la afección que, que ha tenido sobre él... El, el, la, ...la alteración del subsuelo y la, la afección a, a la cimentación entonces eh, y cómo no solo no sólo pide al ayuntamiento y a la consellería que, que se pongan manos a la, a la obra sino que lo hagan lo antes posible porque puede caer la estructura mm, y cómo no habla no habla tanto de caer sino que habla que el nivel de obsolescencia eh, de, de pérdida de calidad de los materiales, ...está en una progresión geométrica creciente, es decir, que no es, eh, ya no es un, un, un, un una cuestión a, a sorlayar, es una cuestión a, a tener muy en cuenta que el tiempo está pasando... Y, y perjudicando gravemente el, al edificio. Vamos, que se va deteriorando, es lógico, eh, un edificio sí, sí. tan... Eh, bueno, no es tan antiguo. Los valores que ustedes... Eh, evidentemente este informe viene a avalar que eh, hay que optar por la rehabilitación antes que por el derribo. Eh, pero, ¿qué elementos son los que ustedes consideran que deben protegerse de este edificio, de este viejo edificio? Bueno, a, a nosotros... A nosotros nos parece muy interesante muy interesante algunas de las, de las citas que, que tiene el informe de Comos y quisiera resaltar una en la cual dice que el valor instrumental del mercado, o sea, el valor instrumental eh, quiere decir el uso del, del, del edificio como mercado, ahora cercenado, parece que deba recuperarse como centro activador de las relaciones sociales en la vieja Vilamorada. Si el entorno urbano se abandona a su suerte ante la inacción municipal y se renuncia a recuperar el edificio con adecuado uso para los residentes se estará abocando a una mayor gentrificación del centro histórico de Elche. La valoración que hace que hace y como del edificio es no solo, no solo como patrimonio arquitectónico, sino como como, como valor, como valor social, como valor de uso, como potenciador como potenciador de la, de la, de la vida en el centro, centro histórico, histórico de la ciudad ya. y que, y, y que eh, eh, eh, recomienda al ayuntamiento que recupere que recupere ese uso en la medida de lo posible. Claro que esa gentrificación significa una transformación urbana que no, no se va a llevar a cabo, no se va a revitalizar si no se recupera ese uso tradicional que tenía el viejo mercado y su entorno es lo que quiere venir a indicar el informe, pero hay un problema. Y es que los placeros del mercado provisional están muy cómodos donde están y el Ayuntamiento Pimesa está elaborando un proyecto para eh, convertir el mercado provisional en definitivo. Este informe ¿Abre la puerta a, o, o les da a ustedes más argumentos para ahora defender que ese mercado provisional tiene que desaparecer? Sí, efectivamente. El, el mercado provisional, eh, no es lógico que el mercado provisional se hiciera donde se hizo, eh, contra la normativa del plan general, contra todas, eh, simplemente con el añadido de que tenía un carácter provisional, entonces eh, esa provisionalidad que en principio era por dos años pues creo que llevamos ya seis años de provisionalidad y entonces eh, nosotros entendemos que, que, el, que el los placeros y, y la gente afectada por, por aquel proyecto nefasto tiene que tiene que recuperar su sitio y, y su sitio y su sitio normales en, en el edificio del mercado central y sobre todo teniendo en cuenta que las necesidades Y, y el grupo de personas a los que hay que cubrir esas necesidades es muy muy inferior a lo, que, a, la, a, lo que, a la cobertura del, del edificio del mercado de aquella época. Eh, eh, decir hay espacio suficiente eh, y, y, y todo y nuestra propuesta sería que que, que, bueno, que volvieran aparte de ese edificio y que el edificio eh, recogiera otros usos, ...y que pudieran ser compatibles con, con el que con el uso que señala ICOMOS. Pues esto, la polémica está servida. Eh, ¿Qué van a hacer? Eh, todavía continúa la lucha. ¿Qué van a hacer ustedes, el colectivo, la plataforma Salveme el Mercat? ¿Qué, qué, qué se qué se han planteado con este informe ahora en manos de ICOMO? ¿Cómo están viendo ustedes las declaraciones del alcalde? Parece que el concurso de ideas queda así ahora suspendido en el aire... Que van a reclamar bueno nosotros estamos eh, estamos esperando eh, que, que haya o sea que haya mm, propuesta propuestas concretas de momento sabemos que se está que, que se están lleva eh, se, se, se supone que se está ejecutando el documento del de, de nuevo catálogo y que esperamos que en ese catálogo eh, previo informe los informes que sean necesarios se incluya el edificio del mercado central Eh, con esa consideración pues eh, evidentemente el concurso si sí lo hay el concurso se lo hay y si no lo hay el proyecto eh, tendrá que respetar eh, tendrá que respetar que se trata de un edificio catalogado con las consideraciones que el que el catálogo atribuya al edificio y el, el otro tema de que usted me hablaba es, es, una, es un tema político sobre el cual estaremos simplemente atentos a ver cómo se resuelve ...el problema de la, de la instalación de, de, de los puestos... ...que ahora mismo están en el mercado profesional. Pues muchísimas gracias José Antonio Pascual... ...arquitecto y miembro de ese colectivo... ...en defensa del patrimonio... ...que ha pedido, hay como ya Yadocomomo... ...también esos informes sobre una valoración... ...histórica, social y arqueológica... ...y arquitectónica de ese viejo edificio... ...que está ahí esperando su destino. Muchísimas gracias. Gracias a usted, buenos días. 101.4 Telehelp Radio Marca.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 Les bosses de fem sempre a l'interior dels contenidors. Baixa el fem en l'horari que correspon i deposita deposita'l dins. I si has de desfer-te d'un armari, d'una cadira o d'una taula, per exemple, posa't en contacte amb hotels. Pots cridar al telèfon 96-599. 667-88-20 o missatges de WhatsApp al 680-363-774. S'ha de baixar de 9 a 11 de la nit. No ho deixes al costat dels contenidors. Els voltants dels contenidors han d'estar lliures de bosses i d'altres objectes. Entre totes i tots, fem que els estiga cada vegada més neta. UT ELX, Ajuntament d'El. La glorieta. ...con Rosmar y Alonso... ...pues estamos ya en los últimos minutos... ...del programa La Glorieta... ...son las 10 y 49 minutos... ...y vamos a dedicar esos 11 minutos... ...a nuestra ronda de noticias... ...y lo más vamos a hacer primero... ...hablando de las noticias... ...ya saben ustedes que hoy lunes... ...lo hemos comenzado... ...con ese pleno ordinario... ...que en estos momentos... ...desde las 9 de la mañana... ...se está celebrando... ...en el centro de congresos... ...un pleno ordinario... ...en el que se iba a debatir evidentemente de las cuentas municipales... De la, ...del nivel de ejecución de los presupuestos... Y también de las mociones, eh, veamos en qué en qué moción se encuentran, vamos a ver. La arena del Sol que lo está pidiendo a gritos, muchas gracias. Vale, es una de las mociones gracias, que defiende el Berni. grupo municipal de Vox en estos no, momentos, pues, con lo que están en el capítulo global. de mociones, los presupuestos ya están debatidos, ahora son las mociones y una de ellas tiene que ver con esa campaña que el eh, antiguo decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Elche ha emprendido, Justo Medrano ha emprendido para que no, los días, grupos políticos ...debatan en este pleno, compromiso llevado en, en forma de moción... ...debatan la exigencia a la Universidad Miguel Hernández... ...de que incluyan de una vez por todas, como indica sus estatutos... ...el nombre de la ciudad de Elche en su denominación... ...y por eso a las 11, pues han convocado una concentración... ...para reivindicar esta petición en la Plaza de Baix... ...una eh, convocatoria a todos los ciudadanos... ...mientras se está debatiendo esa moción... ...en el Centro de Congresos, en el Pleno Ordinario del mes de noviembre. Así que a la una, Marga García, con toda la información nos dará las noticias. Y ahora empezamos con la crónica deportiva. No tenemos a Paco Gómez, no hemos tenido tertulia deportiva, pero sí tenemos a José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Ros. No lo hemos tenido porque hoy el Elche cierra, ¿no? Es el último partido de la liga de esta de este fin de semana contra los Asuna. Efectivamente, Ros, de la jornada número 15 en primera división se cierra esta noche con el partido del Elche a partir de las 9 en Pamplona, en el Sadar, ante el club atlético Osasuna. Un partido muy importante en el que si el Elche, según se han dado los resultados en esta jornada 15 en Primera División, consigue puntuar Saldría de los puestos de descenso. Así que es un partido muy importante. El Elche que no va a tener el primer entrenador todavía para este partido, aunque ya se ha hecho oficial que va a ser Francisco Rodríguez. Es el, esa es la noticia, ¿no? De, Efectivamente. De, ¿dónde, ¿Cuándo de sal, ayer? Salió, saltó ayer domingo? Sí, ayer sobre bueno, una el, sobre ha el mediodía más o menos. Ha tardado una semana el propietario Cristian Bragarnic en cerrar la contratación del nuevo técnico y después de varios candidatos, muchas reuniones, Pero, al final el propietario argentino ha conseguido cerrar la pero incorporación de se Francisco. Podía, pero ¿se podía permitir ese lujo el propietario del Elche? Porque el partido de Osasuna es clave, ¿no? Es fundamental. Es un partido muy importante, Ros, por lo que hemos comentado. Porque le puede servir al equipo que está en una muy mala dinámica. Eso es lo que le ha costado el puesto, de hecho, a Fran Escrivá. Eh, pero bueno bragarnick se ha justificado esta semana diciendo que, que el club se lo ha tomado con calma porque prefería tomarse unos días más antes que eh, tomar una decisión de prisa y corriendo coger al primer técnico que pasase uh -huh. y después eh, equivocarse la verdad es que es una decisión muy importante y lo que es cierto es que aunque se ha tardado una semana francisco era una de las primeras opciones que barajaba bragarnic para su banquillo. y quién es francisco porque tiene nombre de cantante pues francisco rodríguez es un técnico almería de 43 años, o sea que es relativamente joven, pero tiene bastante experiencia tanto en primera como en segunda uh -huh. división. Eh, en primera ha dirigido a la Unión Deportiva Almería hace ya bastantes años y también a la Sociedad Deportiva Huesca hace un par de, de temporadas y en segunda división pues ha estado en equipos como el UCAN de Murcia, el Club Deportivo Lugo y también el Girona, que es su última etapa. De hecho, aquí lo presentamos. Conocemos bien porque el Elche se enfrentó al Girona de Francisco en la temporada del ascenso a primera división con Pacheta. En esa final del playoff consiguió ganar el conjunto franjiverde. Así que viene, es cierto, en sus últimas temporadas, podríamos catalogarlo, de fracasos porque con el Girena no consiguió el ascenso no. a primera división aunque hizo dos buenas campañas y después en la sociedad deportiva Huesca tiene mérito también porque cogió al equipo en el tramo final de la temporada era colista, es verdad que mejoró sus prestaciones pero al conjunto oscense tampoco consiguió salvarlo y mantenerlo en primera división pero es un pues técnico... No parece eh, que tenga muy buena suerte, que bueno, es lo que necesitamos Es un eh, <risa> técnico cotizado también porque por ejemplo el Granada que es un equipo que está sí. metido en la parte baja de la clasificación en primera división Eh, también sonaba entraban en las quinielas para sustituir a robert moreno que está uh -huh. también en la cuerda bueno, floja pues tenemos así que... entrenador y partido eh, y es verdad que sonaba el nombre de el retorno de almirón Eh, o, o es que El pasado jueves, ross la prensa local eh, mantuvo un encuentro informal con el propietario cristian Bragarnik Y todo apuntaba a que el entrenador del Elche, el nuevo técnico, iba a ser Pablo Machín Que está entrenando uh -huh. en la Liga Saudí Sin embargo, las negociaciones a primera hora del jueves se terminaron rompiendo Porque el técnico eh, Soriano empezó a poner excusas Tengo que hablar con el jeque, a ver si me deja salir Y nos llegó a reconocer Cristian Bragarni, que hasta ese momento no se le había pasado por la cabeza, pero que si no encontraba entrenador claro. eh, estaba bien. dispuesto a pedirle incluso como... a su amigo Almirón que le bien. echase un cable. Eh, eh, claro, que era como último recurso. bien Pues esta tarde, esta noche, a las 9 ¿no? El partido... A las nueve es el partido, las ocho y media la previa, aquí en Marcador, con Paco Gómez, que está viajando en estos momentos uh -huh. hacia Tierras Navarras. Y por último, eh, comentarte la ultimísima hora, Ros, que es que ya se ha dado la convocatoria, lista de 23... Uh -huh que hay que destacar que hay tres bajas respecto a la primera plantilla. No está Pedro Vigas, que tiene una rotura en el gemelo, así que va a uh -huh. ser baja para los próximos partidos. El central tampoco viaja Javier Pastore ni Josema Sánchez, estos dos últimos, por molestias físicas. Así que la convocatoria de 23 la completan Johnny Álamo, que jugador del filial, y regresa Fidel Chávez, que en el partido contra el Betis no pudo estar, uh -huh. también por molestias físicas. ¿Te gusta? ¿Te gustan los delanteros y los defensas con sí, los que la, cuenta? Sí, la alineación, la convocatoria en la que es, ha no hay mucho donde elegir y respecto a la alineación es totalmente una incógnita porque esta noche va a dirigir al equipo el técnico interino Pablo Manusovic y el secretario técnico Sergio Mantecón y yo creo que va a ser un once reconocible, no va a poder variar mucho respecto a lo que estábamos viendo con Fran Escribá, pero alguna novedad importante puede haber, quizá la entrada de Iván Marcone o Darío Benedetto en ataque, a lo veremos esta noche A las ocho y media aquí en Marcador José Antonio, muchísimas gracias por, gracias haber, a por haber venido <risa> a darla gracias, la última hora y a la a la 1:20 eh haces el programa de El Chen Punta. Ahí estaremos con la ultimísima hora ya de ese Osasuna y Que hay información. Está tenemos nuevo entrenador los y los y las los titulares para el partido contra el Osasuna. Y nosotros ahora vamos a cerrar también con una noticia importante, la del tiempo. Veamos si los vientos, las rachas de fuertes de viento que hemos padecido y que está manteniendo en alerta la comunidad valenciana continúan en los próximos días, eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch buen día, después de un fin de semana frío, hoy se recuperan las temperaturas se retira la masa de aire ártico que hemos tenido durante los últimos días, pero para miércoles jueves llegará de nuevo otra vaguada. Durante esta madrugada, intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas bastante homogéneas en el territorio debido al viento flojo de noroeste que nos ha acompañado. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima en torno a los 10 grados, mientras que en el sur del Camp de Elx, la temperatura ha bajado hasta los 8-9 grados, en Santa Pola una mínima de 12 grados. ...hoy tendremos una jornada con predominio de cielos despejados... ...seguirá soplando el viento de noroeste... ...con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora... A cambio, van a subir las temperaturas en máximas en la ciudad muy próximas a los 18 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 18-19 grados. Mañana martes continuará el ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto. A partir de mediodía, con el avance de las altas presiones, se activará el viento flojo de componente marítima. Temperaturas en ligero descenso, máximas en torno a los 17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 10 grados. Entre miércoles y jueves llegará una vaguada de aire frío en altura, nos va a aportar abundante nubosidad se podría escapar alguna gota. El miércoles todavía alcanzaremos los 18 grados, pero a partir de jueves volverán a bajar de nuevo las temperaturas, 16 grados. El viernes 15 soplará el viento moderado de noroeste que aumentará la sensación térmica de frío. Y para el puente esperamos estabilidad atmosférica, ambiente soleado y temperaturas agradables. 101.4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 Pues hemos llegado a las 11 en punto de la mañana, terminamos aquí, dejamos ya los micrófonos para Rosa Lucas para su programa Entre Amigos. Nosotros nos vamos con el estreno del grupo madrileño vetusta Morla, su vídeo Corazón de Lava, con el de les decimos adiós, volvemos mañana. La Glorieta vuelve a las 9 de la mañana, hasta entonces.